El director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Santa Rosa, Claudio Pérez de la Prida. Eh, Claudio, Pablo Cucharini y Jonathan Mole, que te saludan, buenos días. Buenos días, eh, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí. Eh, Claudio, queríamos consultarlo porque hay algunas quejas de algunos vecinos eh, que, y, y preocupación, eh, porque les han llegado la intimación que le han iniciado juicio a través de la Municipalidad de Santa Rosa por abultadas deuda de tasas municipales. ¿Qué tiene el municipio para decir? Eh, bueno, eh, a ver, eh, cuando empezó eh, esta nueva gestión, se advirtió de que había una caída importante de la recaudación, que en, en cuatro años eh, se habían iniciado nada más que 170 ejecuciones, en los dos últimos años eh, no se eh, Los dos primeros años no se había iniciado ninguna ejecución y que además tengo conocimiento de que eh, se le había vedado la posibilidad a la dirección de renta de la municipalidad de, de, de cursar intimaciones extrajudiciales a, la, a los barrios, es que se decidió eh, encarar, eh, tratar de gestionar el pago de las tasas, ¿no es cierto? Primero vía extrajudicial, para lo cual eh, tengo conocimiento que Renta ha ido a los barrios y, y ha recorrido las casas para que la gente eh, eh, eh, tenga conocimiento de la deuda que tenga, tiene y las facilidades, y, eh, inclusive una, una moratoria de por medio el año anterior, y bueno, y agotadas todas esas gestiones extrajudiciales, eh, se han iniciado juicios desde el año anterior, que venimos iniciando eh, juicios. Eh, eh, el nivel de mos, mo, eh, morosidad es muy importante, y más en los barrios. Eh, hay barrios que, como lo ha dicho el secretario de Hacienda, pagan un 7%. Eh, y bueno, entonces está... Eh, eh, iniciándose ese proceso, esos procesos de cobro a ver, la posibilidad de la gente también está en acercarse al municipio y tratar de ver cuál es la deuda y tratar de arreglar ¿no es cierto? Sí. Primero se ha comenzado por deudas y, eh, las mayores y eh, Y bueno, ese es el proceso que hemos iniciado. ¿Están reclamando todas las deudas o, como decía recién, eh, a aquellos vecinos que más deben? Eh, ¿Y de cuánto y, monto estamos hablando? A ver, hablando? Es, es imposible con la estructura que tiene hoy la municipalidad en la, la parte jurídica, que son 10 empleados, iniciar todas las ejecuciones. Se agarran algunas, eh, las mayores, y por, por algunos barrios... Y, y se va iniciando algunas, porque el nivel de morosidad, si estamos hablando que hay barrios que pagan el 7 o el 10%, eh, barrios que tienen cientos de causas, eh, eh, es imposible iniciar eh, eh, todo. Lo que sí se inicia en eh, las mayores y, y, y se va eh, iniciando en los distintos barrios, o en distintas zonas, eh, en, en función de, de, de las mayores deudas, las más abultadas, ¿no es cierto? Claudio, También a los efectos de que las mismas no prescriban, ¿no es cierto? Claro, Porque eh, hay deudas que son... Eh, hay gente que no, no, no, no paga durante años o décadas, por decirle. Ha ocurrido casos de eso. Claro. ¿eh? Eh, ¿Qué pasa? Se le, cuando se dice ejecuciones, si el vecino no paga, ¿qué? ¿se le va a rematar la casa? Mire, hoy eso es prematuro, recién estamos iniciando las ejecuciones y estamos eh, eh, notificando de la demanda. Eh, o sea, lo que esperamos siempre nosotros es que el vecino se venga y, y regularice su situación, para lo cual tiene eh, distintas formas de pago, planes, planes de, de pago, o sea, eh, la idea es... Eh, La gente pague y, bueno, y se contemplan todas las situaciones, inclusive la gente que no puede afrontar esos, eh, esos importes, ¿no es cierto? O sea, todo en un marco de las ordenanzas vigentes. Mm. Eh, eh, cuando asumió la, la, la gestión del municipio, eh, se habló de tercerizar eh, eh, la ejecución esta de, de los cobros de tasas. ¿Eso sí. ha funcionado? Eso está en proceso de, de... ya en estos últimos días tenemos, est están haciendo una modificación del sistema, pero ya en estos días se va a concretar. Ahora, la ordenanza que permise, permite la tercerización es solamente de cobro de multas, no de ah. tasas y servicios municipales. Ah, Por ahora bien. está previsto eso, lo que no significa es que el día de mañana vía ordo, una nueva ordenanza se puede ampliar el, el, el, el sistema de tercerización claro, por esto que estaba contando usted que dice que tiene poco personal ahí en la, en la dirección sí, sí, el personal es, son 10 personas y, y, y, y, y no solamente hacemos ejecuciones sino tenemos toda la parte de dictámenes, sumarios eh, entonces eh, vamos iniciando en la medida de las posibilidades a ver, hay un eh, hay una hay mucha gente que no paga, hay muchos barrios que durante años no han pagado, y bueno, eh, la, la municipalidad tiene necesidades y para prestar servicio a los mismos vecinos, y si los vecinos, y si no se recauda esa plata, todas las necesidades que, que exigen los vecinos no se pueden cumplir, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, un poco así. No sé. claro. eh, Claudio, eh, ¿y estadísticamente sabe eh, la cantidad, o se acuerda de la cantidad de juicios ya iniciados, no, no intimaciones, sino de juicios ya iniciados por la municipalidad a vecinos? Mire, el año anterior eh, iniciamos cerca de, no, no tengo preciso el número, pero cerca de 200, uh -huh. lo cual en la, en la gestión Larrañaga en los cuatro años se habían iniciado 170, Eh, Igualmente 200 en un contexto de, de, de, de, de, de, de miles de referencias deudoras es prácticamente una, eh, un puntito o un, una aguja en un pajar, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es eh, que la gente eh, entienda que el municipio tiene que cobrar esas deudas, que no queremos que se prescriban y bueno y, y que la gente se acerque a pagar o sea siempre va a ser eh, más positivo que la gente se acerque espontáneamente a pagar que iniciar ejecuciones pero bueno hay a veces que no tenemos otro camino dado la la, la, la, la morosidad y, y un poco la la, la la cultura del no pago de la, de, de algunos, eh, de algunos pobladores, ¿no ah. es eh, Claudio, la última, eh, aquellos eh, vecinos que no pueden pagar eh, las tasas por su situación económica, eh, ¿está contemplado esto? Sí, eso está contemplado en las ordenanzas, se le manda un asistente social, a veces se le condona la deuda, parcial o totalmente, o sea, esa posibilidad la tiene siempre, la ha tenido siempre eh, bueno, el vecino, ¿no es cierto?, Obviamente, eh, primero se chequea de, de, de cuál es la situación económica en que está el vecino. Eh, inclusive algunas deudas han venido abultadas por, por, por, por, por el tema del agua, ¿no es cierto? Eh, también tienen la posibilidad de hacer un reclamo a los efectos de verificar el tema de la facturación del agua. El, eh, lo que sí es que hay gente que tiene un alto consumo y, y, y como yo digo, y, y nunca salió a, re, a, a hacer un reclamo en la municipalidad, o sea, yo como digo, si yo a mí me vi una factura por mil pesos, al otro día estoy en la municipalidad haciéndole, o, o quien fue el que animo que fuera, el reclamo correspondiente, si no se me corresponde con el consumo. Eh, lo que pasa es que ha habido, hay de todo, hay uh, consumos abusivos, gente que por decidir deja eh, roto caños y, y, bueno, obviamente eso le genera facturación de agua importante, ¿no es cierto? Claro. Que después la comuna lo tiene que pagar, ¿no es cierto?, a, a Agua del Colorado, eh, en, en su caso. Bien, eh, Claudio, no sé si quiere agregar algo, si no le agradecemos no, estos minutos con Radio seguimos invitando a los vecinos para que concurran a la oficina de renta a, a regularizar las deudas, y que eso va a ser en beneficio de la misma ciudad, porque hoy la ciudad necesita realizar un montón de, de obras, de, estamos en una situación de emergencia y todo ese dinero está destinado a, a los mismos vecinos, así que los invitamos eh, por este medio a, a acercarse y, y tratar de arreglar en la medida de sus posibilidades. Gracias de nuevo, Claudio. Bien, la palabra del director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Santa Rosa, Claudio Pérez de la Prida, eh, dándonos algunos detalles de estas ejecuciones eh, a vecinos que eh, tienen deudas por tasas municipales y han iniciado varios juicios. Eh, dijo que alrededor de 200 el año pasado.